Collegamos a ese planeta lejano.、Sí, si lo vi en la cueva, lo conté. Reconocía ese planeta. h o Acerra sea, el horizonte y en un oeste azul. Siguiendo a lo lejos. Ayudé a ver a Chi, donde estaban las piernas brillantes. l u e g o lo uno, son muy bonitas. Venga, a miraban、uh. algo otro coge hombre. c u i d a r o leo Sonico, un viejo amigo. Sí, sí, Monkey. ¿Sabes si ¿Sí, se iba yo? A otro planeta. Claro que mira, que con r r u l a carrera super importante. Ya estaba de vuelta.